e n t r e a formación profesional de aquella época que ahora son estos módulos formativos y pero dure pues unos pocos meses y me puse a trabajar en un taller de calzado como como muchos jóvenes y l i s i t a n o s de aquella época no eh, eh, estuve trabajando allí durante casi un año、eh, y aquello fue una experiencia reveladora por así decirlo no